Thank <laughs> you.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 Comentarte que este tu programa Euskal Música también lo puedes volver a escuchar o puedes volver a sintonizar el fin de semana o si sí, en repetición en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Y también lo puedes escuchar cuando a ti más te guste el día que a ti pues más te convenga a través de las redes sociales, a través de Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Ya que en cuanto concluye el programa de del jueves lo subimos para lo dicho, cuando así más te guste lo puedas disfrutar, lo puedas eh, saborear. Aparte de poder escuchar el programa también en las redes sociales, en la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia, te dejamos eh, para que puedas leer las noticias más destacadas de la semana, los conciertos con sus respectivos carteles, algún que otro videoclip y por supuesto toda la música local. Todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales, también a través de las redes sociales, a través de facebook.com, barra Música, Perriozar y Ratia, el Facebook de este tu programa. Tenemos 90 minutos por delante para compartir contigo un montón de estilos musicales, ya que hoy vamos a saborear y a disfrutar temas de la primera maqueta de la formación SCAVI de AMB. También escucharemos a Libe con su nuevo trabajo discográfico y Sladi Andia. O, por ejemplo, escucharemos a Sorkun con su último trabajo, Ciclomorfosía. Una mujer que ya estuvo por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Retia, para presentarnos este su nuevo Larga Duración. Y también nos daremos a conocer la agenda de conciertos y las noticias más destacadas. Todo ello durante estos próximos 90 minutos. Todo ello en el 100.8 en Berriozar y Ratia, en una nueva edición de Euskal Música. Tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Y si os parece vamos a arrancar el programa de hoy de Uscal Música y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo discográfico para Y Esquide, una banda del orrio que se formó en 2004 y en la actualidad la componen Trompi al bajo y a los coros, Cata la guitarra y a los coros, Sagu a las voces y a la guitarra rítmica y... ...el batería Ibaiiko. En 2006 esta formación, y Yeskide... ...dos años después de que dieran sus primeros pasos... ...editaron la maqueta llamada igualmente que el grupo, y Yeskide. En 2008 llegaría su primer larga duración... ...bajo el título Dagoki Gunaa. En 2010 editarían y Yeskide su segundo larga duración. Dos años más tarde llegaría el turno de Iraba Siarte... ...y en 2015 editan Garaitues Gaituz Telako... ...compuesto por 10 temas. Y de él, de este último larga duración... Vamos a extraer los temas Sugarretan y Machinatu Con el nuevo trabajo de Yeskide y la fuerza que nos trae Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Música Con los temas Sugaretan y Machina Tu Incluidos en el álbum Garay Tu Es Gaituz Tela co". Con ellos hemos comenzado el programa de hoy de Uskal Música Con esta banda del orrio Formada en 2004 Y ahora nos vamos con la formación de Uskis Una banda que nos llega desde Vizcaya En 2003 Que mantiene su formación desde que se juntaron en ese año Estudios, trabajo, voces, guitarras Y la música han llenado casi a cada momento Sus vidas En 2005 con la juventud recién estrenada Editaron su primera álbum El álbum Itchosun Saratí, canciones atractivas, música alegre, carga melódica descomunal con coros emocionantes. En 2007 llegaría el álbum Barikun, un álbum con música pensada como dinamizadora de fiestas, disfrute por los cuatro costados. El tercer disco aparecería en 2009 bajo nombre de Katues Besalá. Y en 2012 seguiría el baile y el humor con su cuarto larga duración Chimino Tan. Ahora regresan con su quinto larga duración de Uskis, un álbum ganador grabado en los estudios Tío Peté en los meses de mayo y junio del 2015 por José Lastra. Las voces, coros, percusiones y arreglos se registraron en los estudios de la banda por ellos mismos. Deuskis edita este quinto álbum titulado de forma homónima Deuskis y el disco es un compendio de canciones de rock and roll con diferentes apuntes estilísticos de la surtida gama del rock. Nos vamos a introducir en este último trabajo, nos vamos a introducir en el quinto larga duración de Deuskis y de él te vamos a extraer los temas Trumoye y Mr. Bacoy. Trumoye, vos, taz, de buenín Leyo, ac, de, co, te, Iztak ber neurekan ZITZE TORZEN DIREN ARRE Estaban sonando dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración de Deuskis. El tema Trumoye y el tema Mister Bajoi. Sencillo adelanto de lo que iba a ser este nuevo trabajo discográfico. Una banda compuesta por Íñigo Eiguren a Narch Laka, Oyer Laka, John Samesa e Iñaki Astoreka. Álbum editado bajo el sello de Vaga Viga. Y de Deuskis nos vamos con Sorkun, una mujer que hace 20 años ya nos sorprendía como cantante del grupo Kasbat, donde rápidamente llamó la atención la poderosa voz de esta joven... Que se amoldaba perfectamente al sonido producido por las guitarras de sus compañeros Sorkun ofrecía un registro vocal capaz de adecuarse a otros estilos Y enseguida llamó la atención de Fermín Mugruza Con el que ha compartido buena parte de su vida musical Dos mundos paralelos, Kasvat y Sorkun en solitario por un lado Con las guitarras distorsionadas protagonizando el sonido Y por otro lado, y aunque en segundo plano, una larga trayectoria al lado Y a la sombra de Fermín Mugruza Mientras empapaba de los sonidos de los que se denomina esa mezcla de funk sol, kick-hop, reggae, etcétera. Ahora regresa en solitario con su cuarto trabajo, Ciclomorfosía, un álbum que ya lo presentó aquí en Euskal Música, en berriozar y Ratia, hace ya unos meses, en el cual pues nos habló también, por supuesto, de Fermín Muguruza, esas colaboraciones que ha tenido en varios eh, trabajos discográficos y en directos, y también nos habló de su trayectoria musical con Casbad, una banda que editó en 2014 un disco, pero que según nos comentó ya misma, nos comentó Sorkun, parece que ha sido solo un... Ir y venir, ya que eh, después de editar este álbum en 2014 han dicho pues un hasta luego o hasta siempre, no se sabe porque ya se sa ya sabes que los grupos igual vuelven otra vez y dentro de un par de años tenemos otra vez nuevo disco caspad pero a lo que vamos, nos quedamos con el cuarto trabajo en solitario de Sorkun, ciclomorfosía y de él te vamos a extraer los temas Armabikiak y Chioca Gire sin crato, ¿no? tú lo sabes, ternura, crudeza, crudeza o ternura, cómo no, lo que toque a Gran hombre, hombre discreto, me dice siempre que no magnifique el dolor que siento, los objetos, déjalos estar, en las personas dejan rastro, rastro, rastro, rastro, guárdate un puñado de palabras por si acaso, cómo elegir cada vez, cómo elegir cada vez. Tú lo sabes, saberlo no tiene precio y cuando hablan y Juan, guarda silencio. Gisoma ca, gisoma ca, gisoma ca, gisoma ca. Gisoma ca, nos vamos con un señor, nos vamos con Petty, nos vamos con su álbum Astiri Titán, un señor que lleva un montón de años en esto de la música. Con decir, la discografía te lo cuento todo. A Metz Bat en 1999, a Razo Jack en 2001, Petty Echeku Cha en 2002, a Narita Petty en 2003, a Ushe en 2006, On en 2007, a Guanyak en 2009, Barence Winfield e a Petty, Brod, Otsak en 2010 y Sabi Tapeti en 2012. Ahora, en 2014, regresa con nuevo álbum de estudio, el álbum titulado Astiri Titán, un álbum en el cual te puedes encontrar cinco canciones, entre ellas egunero el y el tema Il Arte Edan. Ego saltzei jutira ganaren zorkantzak Lagun onak solik ustez ulertzen dituztenak Eguneroa saltzen dia sasipuetaren itzak Oiarira tzargailu itzal ezinaren mehezak Egunero jasatei jutira bazitakotatu arak Beinazalean marraztuak garbiez inak direnak Egunero asila naiz horren guztiaren ondoren Gaineko laino beltzak eguzki biurtzen saiatzen Bidaiagitekotan etxe ondoan begiratzen Hortxe ikusten baita beti, noiztan nora goazen geruztel edo deabru, lirain batzuk izaten Barrea irriarekin, irriarekin nordaitzen Naizezai purbia beltza izan belea izaten ikasten jende lagunta bertze animalia Euarro Egunero saltzen jutira ganaren zorkatzak Lagunonak soilik ustez ulertzen dituztenak Egunero azaltzen diasasipoetaren itzak Oialirat zarka luitzal ezinaren mehezak Egunero jasateik jutira bazitako tatuaiak Beinezalean marraztuak garbiez zinak direnak Egunero asia naiz lorren guztiaren gondoren Gaineko laino beltzake guzki biurtzen saiatzen Bakri resien jaxe Eloira bete Mo zorraikor esa hand Sene shilbu yakin gabea ulesia On kontzente scoen sem해서 b студien Harriet Gott bateen Compartiendo contigo más música en la sintonía de berriozar y Ratia en el 10.8 de la FM En una nueva edición del programa Euskal Música Ya sabes que estamos cada jueves contigo entre las 6 y las 7 y media de la tarde Nueva cita que tienes el fin de semana, eso sí, en repetición en la misma franja horaria Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria Y de Petit nos vamos con el pop, el rock de una banda de Bilbo Nos vamos con el pop, el rock de la banda de Encore Una banda que crece en el barrio Bilbo Hino de Recalde en 2009 y edita su primer EP de cuatro temas con el título múltiplo Comuneta Co chiquina en 2010 aparecería el segundo EP Satika y Chayle Comuneta Co Chiquiena y en 2011 llegaría el single Ser Garen, los tres trabajos autoproducidos por ellos mismos tres cortos años, pero intensamente vivos y repletos, cada vez que han subido a unos escenarios, les ha reportado algo positivo, ya que han conseguido un montón de premios en esta larga trayectoria, como por ejemplo el concurso de maquetas de Gastea en 2010 el concurso de bandas noveles de Bilbao el concurso de maquetas de Vizcaya Televisión el Band en Laia en 2010 el concurso Baracaldo Pop Rock en 2010 el Elloa Pop Rock en 2011 en definitiva, Ken Kore se encauza con méritos propios en 2011 llegaría el álbum Factore Comunac y ahora en 2015 regresan al panorama musical con lo que es este tercer disco de estudio un álbum grabado durante junio y julio del 2015 en los estudios Tío Peter y Beat Studios con Javi Peña y Borja Muro. Las mezclas las han hecho Peña y Muro en los estudios Beat estudios Lo dicho, que Kencore regresa con este tercer larga duración y de él te vamos a extraer los temas. Serua y espero de na. Er Be, GORFOT BIOT BAGARREAN taru yo como ya artean Bostagira dira jada wak da dastau gasenturik eguzkia por agertzen dena Red waking Baby mocho mezo echar a sai santaites baña Odena dena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 core nos vamos con una mujer, nos vamos con Libe García de Cortazar que comenzó su recorrido en la banda Gasteistarra New Bad, ha tocado con Shorkun y Econ y forma actualmente parte de la formación Isaki Gardenac, aún así ha encontrado tiempo para trabajar en sus propias composiciones, para dar forma a parte de estas ideas tuvo la ayuda de Joseba Ponce, llegó el momento de que estas y las demás composiciones que forman el disco fueran trabajadas como banda, para lo cual Libe contó con músicos Gasteistarras Con gran experiencia, como por ejemplo A Chus de New Bad o Sorkun Al bajo, Chus villa Villalabeitia De samegol E, eh", a la guitarra Y en eco de Arza, de grupos como Naut y Trumbo A la batería Después de desarrollar las canciones en el local Decidieron entrar al estudio de Bomberena En Tolosa, bajo la dirección de Carlos Sosinaga, para grabar estas 11 composiciones 11 canciones no podemos escuchar Porque si no, se nos irá el programa Así que, de él, te vamos a extraer dos de los temas Lilitegui, Anchua y I gurinesko bihotza. Alibe antes escuchábamos a Sorkun, ahora hemos escuchado a Alibe. Nos vamos con un poquito de caña Nos vamos con un poquito de fuerza Nos vamos con un poquito de energía Nos vamos con la formación Sarkor Una banda que lo forman cuatro amigos De una misma cuadrilla de Guernica en 2004 Amigos en las calles Tomando como amiga la música Para crear una banda musical La primera maqueta la sacaron en 2004 Que se grabó en el local de ensayo En 2006 aparecería su primer larga duración Oranguan Bai Disco de dos temas Su emoten es el primer trabajo largo Que vio la luz en 2008 Para dos años más tarde Tarde, en 2010 editar sentiment durica su segundo disco sarco se ha autopro estos discos música y actitud unidos en la banda de guernica ahora regresan al panorama musical con su tercera larga duración llamado mundo codifica to que se graba y mezcla en los estudios musicón en unía sarco edita este su tercer largo que lleva por título lo dicho Mundo Codifica Tú en Acian, y hay que comentar que el poder de las guitarras en el disco es densamente penetrante. Dos guitarras que se esfuerzan en buscar velocidad y peso compacto. Si no, vamos a escuchar dos de los temas y será la muestra para saber que es así. Los temas Gisha Legea y el tema Yesegin. Pues ahí está la caña y la fuerza de esta formación de Sarkor con este nuevo larga duración, Mundo Codifica Tuen, Atshan y con estos dos temas, Yishal y el tema Ies Egin, una banda compuesta por Asier Mustada y a la batería, Gencha Madaria Galavoz y al bajo, John Rementería la guitarra y John Mikkel Zabala. A la guitarra Y de la caña y la fuerza de Sarkor, que nos vamos con el Ska clásico de la formación Ska Bideán, una banda de Iruña que ha editado una maqueta en la cual te puedes encontrar cuatro temas. Una maqueta que la podéis descargar gratuitamente a través de YouTube. Una banda que ya estuvo por aquí, por el Uscal Música, hace varias semanas para presentarnos esta maqueta. Entre ellos los temas Arasu Actirá y el tema Think About That. Música La buena música que nos trae esta formación de reciente creación Ellos son, lo dicho Desde Iruña, la formación Skavideán Y de esta formación de Skavideán Pues vamos a repasar un poquito Las noticias más destacadas de la semana Y la agenda de conciertos Para estos próximos días y para estos meses En el 100.8 en Berriozari Ratián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 Comenzamos el repaso a la agenda de conciertos, comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana en el programa Euskal Música en el 100.8 de la FM en Berriozal y Ratia. Ya sabes que estamos contigo cada jueves en directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Nueva cita que tienes el fin de semana, eso sí, en repetición en Berriozal y Ratia en el 100.8 de la FM, también en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Cada semana compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en 90 minutos. Comenzamos con la agenda de conciertos y lo hacemos con la banda de Iruña Scabideán Ya que el día 5 de marzo estarán en Endaya Pero antes, el día 5 de febrero estarán en el Zulo de Iruña y el 13 en Goizueta Nos vamos con la banda Corronchi, una formación que tiene dos citas en Afarroa El 21 de febrero en Atarrabia junto a los danzaris de Atarrabia y el 5 de marzo estará en Tafaya con el grupo de danzas de esa localidad de tafalla Nos vamos hasta el 11 de marzo donde la formación Esnebelcha estará presentando la primera parte de su álbum Esna y todos sus clásicos en la sala central de Iruña. Y nos vamos con el vigésimo quinto aniversario del sello discográfico GOR Ya que ha preparado una fiesta para el sábado 23 de abril a partir de las 7 de la tarde Con la formación Los del Rayo, al Alchatou, Leiotikan y Los Carniceros del Norte Todo presentado por Yogurina Boroba Las entradas ya sabes que las puedes conseguir en la discográfica GOR En centralpamplona.com En el Infiernito Guitar Shop En la tetería GOR y en tatuaje style recuerda en la sala central de iruña el sábado 23 de abril el vigésimo quinto aniversario del sello gor el próximo sábado 13 de febrero se va a celebrar el Asnugal Rock en el frontón Ascatasuna de Burlata. Los grupos participantes serán Cop, Caótico, Arcada Social, MC Onac, Chimeleta y DJ Jotacho. Las entradas ya están a la venta por 12 euros en la Enrico Taberna de Iruña, en el Aquilamendi de Barañain, en el Bodegón de Burlata, en el Garnacha de Cizur y en el de Cuona de Echarri Aranaz. Hay que comentar que los horarios son los siguientes. A las 6 de la tarde se abren las taquillas, a las 7 estará DJ Jotacho, a las 8 menos 10 M Onac, a las 9 y media Arcada Social, a las 11 y 10 Caótico, a la 1 menos 10 de la madrugada Cop, a las 2 y media Chimeleta y de 4 y media a 6 y media de la madrugada estará DJ Jotacho. Comentar que las entradas en taquilla costarán 15 euros. Y de la agenda de conciertos nos vamos con las noticias Comenzamos con la formación de Iruña Lenda Caris Muertos Que regresan con nuevo trabajo discográfico En formato CD más DVD Bajo el título de Cicatriz en la Matrix El disco saldrá a la venta El 12 de febrero Y en el formato CD contendrá 15 canciones Con títulos como Lenda Caris Muertos saludan a sus camellos Tenemos a la plasma Nunca más volverás a aplaudir en un avión O Arnaldo Schwarzenegger Las bandas super Supersión X, Jaleo, Escandol, SLC y Galchago riak forman el cartel del cuarto Gardacho Eguna, día de la Asociación Juvenil Gardacho de Tafalla, que se celebrará este próximo sábado, 6 de febrero, coincidiendo con las ferias de la localidad. Los conciertos empezarán a las 6 con entrada gratuita y como novedad se realizarán en los bajos de la Plaza del Mercado, en lugar de la carpa que se venía instalando los dos últimos años. El 4 de febrero saldrá a la venta Irudy Mená, Aguián, nuevo trabajo de estudio de la formación de Bilbo Otsen, banda de rock alternativa compuesta por eh, Eneko León a la guitarra y a las voces, Iván Gómez a la batería, Miquel Martínez al bajo y Eric González a la guitarra. ¡Nos quedamos! Con el adelanto Eguskia, adelanto del nuevo álbum Irudimena Asagian, que saldrá, como decíamos, el 4 de febrero. Con esta banda y el adelanto de este nuevo larga duración, concluimos el repaso a las noticias y a la agenda de conciertos.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 pues hasta aquí una nueva edición del programa Euskal Música en la sintonía de 100.8 en Berriozar y Ratia, que cada jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde, nueva cita que tienes el fin de semana en repetición, misma franja horaria, 6, 7 y media de la tarde, 100.8 Berriozar y Ratia, y cuando a ti más te guste, a la hora que más quieras, el día que más te convenga, ya sabes que lo puedes eh, escuchar a través de las redes sociales, a través de facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. En el programa de hoy hemos escuchado a Ieskide, de Euskis, Sorkun, Petit, Encore Live, Sarkor, Skavidean Y hemos repasado Las noticias más destacadas Y la agenda de conciertos para los próximos días Y para los próximos meses Nosotros que nos vamos Será hasta dentro de 7 días en el mismo dial 100.8 Berriozar y Ratia Con una nueva edición de Euskal Música A tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales Hasta entonces, un saludo, agur Música abril, 7 y media de la tarde, Sala Central Pamplona, el sello discográfico GOR celebra su vigésimo quinto aniversario. Los del Rayo, Alchatou, Leyótica, Los Carniceros del Norte y todo presentado por Yogurina Boroba. Las entradas ya a la venta por 7 euros en centralpamplona.com. Las oficinas del sello GOR, Infiernito Guitarshop, La Tetería y Tai Sábado 23 de abril, a partir de las 7 y media de la tarde Celebra con GOR su 25 aniversario Concierto recomendado por Euskal Música vuelta Berriozar y Ratia ...en el 100.8 de FM...